de tranquilidad de que va a estar en la dirección del municipio una persona que tiene el reconocimiento nacional y que podría con alguna facilidad avanzar en la consecución de resultados de de ministerios, de empresa de producto en fin, de diferentes instituciones que puedan recibir mucho más fácil a una persona con el doctor Galán que, que a otra persona eh, cuando cuando le da la oportunidad a un hijo de Soacha al encargo del encargo, porque entonces el doctor Galán se va a vacaciones unos días y en ese momento el señor gobernador eh, aprovecha digamos la oportunidad para darle a un hijo de suacha este tan prestigio de ser el alcalde por algunas dos semanas tal vez eh, pues yo creo yo creo que eh, producto del escándalo que en los medios se ventila de un posible una presunta demanda que se tiene por, por paternidad irresponsable o algo por el estilo de alimentos de uno de sus hijos, pues lastima la confianza del señor gobernador y por eso tal vez eh, acorta el periodo de vacaciones del doctor Galán y este vuelve antes de lo de lo presupuestado al, al poder. Esa es una decisión netamente del señor gobernador. Por eso en esa coyuntura, en ese momento, que es justamente cuando se despierta la posibilidad de una toma laborista, justamente en esos días cuando algunos concejales puedan tomar algunas comentarios y actitudes en una agresividad con con el funcionamiento con la institución, esto no es contra las personas porque ni yo trabajo en la alcaldía ni el doctor Osvaldo Baja en la alcaldía pero si sí suceden cosas que llaman poderosamente la atención de la ciudadanía, de la nación eh, se genera esta crisis eh, frente, frente a algo a que estemos los dos unidos es que, desde mi punto de vista, quiero decirles que comparto la manera de hacer política del doctor Valdocorio, que avalo su seriedad y su compromiso con la ciudad y su responsabilidad. Eh, Cómo no buscar, así como otros grupos hacen alianzas y buscan pares similares, pues en este caso nosotros también hemos hablado desde el mes de octubre o tal vez antes, diciendo hombre, tenemos que hacer algo por la ciudad de Soacha. Repito, el doctor Juan Carlos Aldarriaga también ha ido con la misma inquietud que nosotros. Eso no significa que tengamos decidido una candidatura en especial, pero sí que los tres. En nuestros deseos, pues tenemos que mostrar liderazgo, resultados, para que, eh, como tal vez el ejercicio de, de los verdes en la nación, podamos llegar llegar a perfeccionar una alianza que lleve a alguno al campo. Bueno, yo creo que muy claro han sido las palabras de y yo les quiero decir que eh, para hacer algo grande me toca ser un me toca buscar eh, las personas con que nos vamos a trabajar, me gusta la juventud de Juan Carlos de Mocón, la juventud de Juan Carlos, eh, Juan Carlos de Moncón es un hombre que, pues, que me ha parecido eh, muy inquieto, eh, transparente, con buenas intenciones y son las personas muy que tenemos que apoyar, que tenemos que unirnos, que tenemos que buscar, eh, ojalá ya mañana resulte algo positivo y podamos pensar en unirnos para hacer cosas grandes por el municipio de Soacha. Hay, una sola, hay un solo objetivo de nosotros y lo tenemos claro, y es el municipio y su gente, que lo que queremos sacar adelante. Igualdo Cordúa ya renunció el pueblo democrático alternativo por muchas circunstancias y el liderazgo eh, que he el liderazgo que tiene el doctor Nemocón eh, nos ha hecho unirnos para eh, buscar argumentos válidos para los dos para poder tener un tema congruente y unas acciones congruentes, unos proyectos congruentes para sacar el municipio adelante, buscar eh, cómo de una manera racional podemos hacer propuestas, podemos hacer proyectos y podemos hacer Eh, el día de mañana a, a hacer política para conquistar eh, triunfos para el municipio de Soacha. Quiero profundizar en eso, Fernando. Eh, perdóname. Manuel. Manuel. Manuel. Eh, algún ilustre hijo de esta nación mencionó que la patria por encima de los partidos, eh, la polarización de suacha en torno a unos supuestos ideales partidistas ha generado pasiones intestinas entre nosotros que habitamos este territorio. Nosotros nos unificamos en términos de programa de propuesta y de visión de ciudad. Eh, cuando coincidimos en este...